Eh, junto con g o n z a l e Márquez surge esta posibilidad. Por, por, bueno, ya sabemos todo lo que pasó en el club con la, la ida de, de, del Pampa Sosa, que, que presentó la renuncia.、Eh, tuvimos que hacer cargo del plantel profesional para, para entrenarlos y estar siempre a disposición del club para lo que necesite. Nosotros e s t a m o s trabajando con los chicos de inferiores y de reserva. Y bueno, ahora hace falta、eh, estar y, y, y es lo que nosotros、eh, nada, estamos preparados para, para este momento. ¿Cómo evaluas el desempeño de Cañuelas、eh, teniendo en cuenta los últimos partidos?、Eh, no, no hice un balance. No te puedo decir un balance de lo, de lo que pasó. Sí, estoy al tanto de la situación. Lo vivo, lo vivo y lo siento a la p a r de los chicos, pero un balance no te lo puedo hacer porque, porque el solo hecho de que no pertenecía al cuerpo técnico ni, ni al grupo de, que estaba interno de ahí. Por eso sí, pensar un poquito más en lo que viene y no tanto en lo que pasó. Tratar de que el equipo se aplome, que sea un equipo. Fuerte. La distinta línea,、eh, tanto defensiva como en ataque, que, que, que el rival que venga a pisar el harín sepa que se están e n t a n d o con un equipo aplomado, de, de, gente, de gente que, que cuida y quiere, y quiere lograr cosas importantes. Así que nada, trabajar por eso. p a s a en el fútbol, pasan estas cosas. Yo con el Pampa tengo una relación especial,、eh, trabajé con él y lo aprecio mucho. Le tengo mucho cariño, me dolió, al igual que todos los chicos que trabajamos aquí en el club, porque es una gran persona y, y un referente del fútbol. Y bueno, aprendí mucho de él y eso, eso me quedo con lo del Pampa. Después son cosas que pasan en el fútbol y hay que aceptarlas y, y seguir para adelante.